Aunque adopta muchas formas, la leyenda de la Atlántida tiene una única fuente. La de Platón, que habló de una tierra rica más allá de las columnas de Hércules, cuya capital estaba rodeada de canales y habitada por gente noble y sabia. Fue destruida y hundida en un solo día. Aunque los modernos mapas marítimos no han encontrado ninguna marca en ese sentido, Gusteau opina que la imaginación humana ha querido ver la Atlántida en muchos sitios. La isla de Pascua al sur y la isla Coco al norte podría ser fragmentos de un continente del Pacífico llamado Mu, una variante de la leyenda de la Atlántida. sobre el continente perdido fue Platón quien en su tineo y Criteas ya narraba la existencia recogida de los monjes de Solón de un antiguo y fabuloso continente las crónicas narraban una fabulosa civilización llena de adelantos donde la vida transcurría feliz De pronto, llegó la destrucción anunciada y lo que era esplendor quedó sepultado bajo las aguas. A partir de entonces solo quedó la leyenda y algunos datos desperdigados de los restos del fabuloso continente. Nuestra intención esta noche, viajar ...a la búsqueda de esos restos... ...nos guía... ...nuestro invitado. Bueno, y estaba esa introducción... ...restos de la Atlántida... ...algunos dicen que la Atlántida estaba bajo el agua debajo del agua cosas como esas, la película la música la película de Tiburón Pablo eh, restos de la Atlántida hacia donde vamos a encontrar algunos de esos bueno antes de nada primero que era la Atlántida ¿Qué, qué datos tenemos de ello bueno tenemos los datos que los más antiguos primero las primeras informaciones de Platón uh -huh. ¿no? de su célebre Critias y Timeus ¿no? en esos relatos donde narra la existencia de Atlántida eh, bueno es historia bastante, relativamente conocida pero hacemos ese, eh, hacemos este resumen resumen de que hace 9000 años ¿no? hubo un gran cataclismo que hundió un, un continente, un posible continente, una, una serie de islas, ¿no? un archipiélago que estaría localizado en el centro del océano Atlántico aunque hoy en día no se hayan encontrado tales vestigios de, de tal continente, sí que hay algunas algunas algunas islas, islotes que podrían atestiguar la, la existencia en un pasado remoto quizás no de un gran continente sino de islas de mayor tamaño de mayores dimensiones que las que existen hoy como las Azores, eh, la isla de Madeira las Canarias e incluso las Isla de Cabo Verde que curiosamente estuve ahora hace unos meses en, en Oporto en su gran biblioteca y encontré algunos documentos de los años 30 de una expedición portuguesa a Cabo Verde y cuyo geólogo el jefe de la expedición decía que Cabo Verde podría ser realmente uno de estos vestigios ¿no? uh -huh. que, que quedaron emersos de antiguo continente de Atlántida, me parece muy curioso siendo que un científico en pleno siglo XX había por lo menos eh, nos haya legado, nos haya dado este tipo de información ¿no? uh -huh. y Pablo, ¿Cómo sería? ¿Cómo podría hacer esa civilización? Dice que estaba tremendamente adelantada, que tenían incluso contactos con seres extraterrestres, que se puede aportar. Hay muchas teorías, ¿no, Miguel? Y entre ellas, eh, Edgar Cayce hablaba de grandes de una gran civilización muy desarrollada tecnológicamente, otros hablan de pueblos eh, muy desarrollados pero no tanto así de, en cuanto a tecno, tecnología, sino a una, una industria pétrea o lítica muy desarrollada, podrían hacer muros gigantescos, muros ciclópios como los que hemos encontrado en Lixos, allí en Marruecos, o entonces crear una, una cerámica y ciertas técnicas realmente de desplazamiento de piedras con, con bastante esmero ¿no? uh -huh. o sea con mucha con un con gran conocimiento que se perdió eh, con el hundimiento del continente y que algunos pueblos sí que mantuvieron ese, ese, ese conocimiento como podrían haber sido los eh, los descendientes de los habitantes de perú del antiguo perú en méxico lo, los mayas o incluso los pueblos anteriores a los mayas que reprodujeron de alguna manera estos conocimientos en el continente americano ya, es decir que ese continente, supuesto continente de la Atlántida se hundió por un cataclismo quizá el diluvio universal dicen algunos dicen algunos eh, habla también se habla de eh, bueno de, de, en los pueblos de América han encontrado leyendas y en libros también de, de antropólogos que hablan de, eh, de ese gran diluvio los indios de Brasil del Amazonas de Venezuela también comentan de este diluvio en México también los, los cronistas hablan de cuentos y de tradiciones eh, dejadas por los mexicas de este gran diluvio o sea que vamos a encontrar por casi toda América Latina eh, el mito de un gran diluvio universal uh -huh. Y esta gente cuando se, se vio que llegaba la destrucción, algunos se, se separaron, salieron de la Atlántida y se refugiaron. Como decías, quizá eran culturas que estaban en México, en, en, en Perú quizá y otros. los descendientes de, de los atlantes hayan sido esos mismos mayas, ¿no? como suponen algunos estudiosos. O entonces se fueron, algunos fueron a India, otros al Tíbet, ¿Y y Egipto? Costa, a Egipto. Hablan que incluso los mismos egipcios serían descendientes de este, de este pueblo atlante un continente del cual sabemos poco, pero según dicen algunas profecías, estamos a punto de descubrir, este año quizá, en el 98 de Arcaes decía que se iba a descubrir, ¿no?, Uh -huh. Ar Arguelles. Edgar Cayce. Edgar Cayce, sí, sí. Eh, Reciente me habla que, ah, que habría una gran revelación respecto a Atlántida. ¿no? Estamos ahí esperando para ver lo que pasa, ¿no? Uh -huh. Si realmente surge algún descubrimiento algún hallazgo científico. Eh, te recuerdo que hace ya algunos años, en los años 70 o principios de los 80, una expedición rusa eh, oceanográfica estuvo aquí en las costas de España, revelando que pues, cerca de Cádiz eh, se encontraban ruinas de una antigua civilización y que estos mismos rusos achacaban a, a los Atlantes, ¿no? El origen de tales ruinas de tales muros eh, que mm. se encuentran ahí en a, en el golfo no en esa región de C cádiz ¿no? mediterránea ahora bien eh, encontramos también como te digo en, en áfrica en las costas de áfrica en el atlas en la cordillera del atlas en, en marruecos se habla también de un de, de posibles vestigios de esta civilización en el taile en naget en argelia Eh, las famosas pinturas que también datan aproximadamente entre 9.000 y 10.000 años de antigüedad eh, podrían estar relacionadas de alguna forma con este pueblo que se refugió en esa zona que de, de una forma increíble bueno, aquella región del Sa antiguo Sahara sería un, una gran sabana o mejor incluso a, a hasta una selva en algunos tramos algunos algunos puntos ¿no? concretos y que después el clima se altera de una forma sustancial, de una forma bastante violenta, hasta un cambio cambio radical que vemos hoy, ¿no? Transform Formado en un desierto. Y todo esto más o menos coincide con aquella fecha que nos había dado Platón, ¿no? Hace unos 10.000 años de antigüedad, cuando empiezan a surgir esos cambios climáticos en el planeta. Efectivamente, algo pasó. Yo mismo encontré en, eh, en Brasil, en la región de Monte Alegre, en el río Amazonas, a las orillas del río Amazonas, las pinturas rupestres más antiguas de América que fueron datadas en 10 entre 10.000 y 11.400 años de antigüedad estas pinturas muestran seres unas criaturas bastante extrañas con, con aspecto diabólico algunas de ellas con cuernos, eh, grandes ojos eh, algunas de ellas con simplemente presentan un ojo aparentemente ¿no? como cíclopes y estas figuras bueno eh, están más o menos están fechadas de esa misma época en que ocurren todos estos grandes cambios bioclimáticos, estas alteraciones en el planeta Tierra, y coincide más o menos en el mismo paralelo que eh, las pinturas de Tassili, y son de la misma época de Tassili, y tienen algunas similitudes eh, pese a que el estilo de la pintura es, es diferente, pero las figuras que están ahí retratadas como seres ciclópeos y, y también algunas figuras que semejan eh, objetos discoidales eh, espirales y luces también se encuentran eh, en aquellas eh, aquellos páramos africanos con eso Pues vamos a intentar buscar algunas de esas huellas de, de la Atlántida. Has dicho Marruecos, qué curioso, ¿no? Marruecos hay... Es no, una investigación que habéis hecho reciente, Belio, ¿no? Sí, eh, junto con el buen amigo que está aquí con nosotros, ah, Ángel Jiménez. muy callado, pero algún día le pillaremos para que hagan un programa a nosotros. <risa> Buenas no, sí, Ángel, ¿cómo estás? Por saludar las ¿Eh? representara con otras amigeces. Este se callado. Muy bien. Entonces, conjunto con Ángel Estuvimos hace algunos años en, a, en el norte de Marruecos, en, concretamente en Lixos que está muy cerca mesa? de de Larache. La Larache fue un antiguo protectorado español. Uh -huh. Nos llamó mucho la atención cuando llegamos allí encontrar todavía algunos carteles en español, incluso en nombre del cine, ¿no? Que todavía está, bueno, está hecho polvo ya, prácticamente, uh -huh. pero mantienen algunos carteles y la gente todavía habla español por allí. Y y bueno, en esta antigua en este antiguo protectorado estuvo un catalán, un arqueólogo catalán eh, haciendo una serie de excavaciones en los años 50 en unas ruinas ciclópeas a escasos kilómetros del de, de, de, de Arache y estas ruinas eh, presentan grandes murallas muros semejantes a aquellos que se encuentran en Machu Picchu ¿Mm? eh, muros, eh, como digo, ciclópeos algunos de ellos con bloques de más de 2 metros de longitud y algunas toneladas de peso Realmente es algo espectacular, lo tenemos relativamente cerca aquí de España. Y además desconocido, si yo le da muchas vueltas por Marruecos y no tenía ni idea de... Prácticamente estaba... desconocido este este sitio, está a las orillas prácticamente del mar. Eh, se le atribuyen, o sea, sus constructores, eh, la arqueología oficial atribuye eh, su construcción a los fenicios, a los antiguos fenicios. Después, eh, esta zona fue destruida varias veces, hubo varias catástrofes o incluso guerras. Y ahí fue ocupado por pueblos púnicos y romanos posteriormente. Incluso hay una parte más moderna, que sería la parte romana donde hay un se ve un gran circo romano y una cara un rostro mosaico muy muy extraño muy siniestro yo diría del dios eh, océano eh, un dios eh, con digamos con una larga melena rodeada esa melena por eh, tentáculos o más bien por las las tenas de varios animales marinos y, y bueno alguna, una seña quizás de este de una antigua relación con atlántida Por qué no Y de sus antiguos habitantes los mismos fenicios o descendientes de los pueblos atlantes que erguieron erigieron estas murallas que te digo son, es un territorio bastante amplio, o sea una zona bastante grande que ocupa esa ciudad. Ahí también se cree que se encontraron bueno se encontraron vestigios del dios val, el temible dios eh, fenicio y también de algunas deidades menores eh, del panteón ¿no? o, a, a fenicio púnico y que bueno, hoy mismo está muy destruido el, el lugar lo que queda de pie en mejores condiciones, como te digo, fueron esas murallas porque son prácticamente indestructibles por sus gran, grandes dimensiones eh, hay una leyenda que relaciona estas murallas, estas ruinas del Ixos a una tierra incógnita, una tierra muy o sea, de, de leyenda que serían los, los jardines de las espérides uno de los puntos más, digamos, más interesantes, quizás, de, las, de los trabajos, de los 13 trabajos de Hércules, uh -huh. a que le confieren ¿no? le, de la, la tarea de buscar en este lugar, posiblemente el Ixos, lo asocian algunos investigadores, las manzanas, estas manzanas doradas, las manzanas quizás de oro, que se encontraría, y ese árbol se encontraría justo en el jardín, en uno de los grandes jardines del de, de Ixos. Eso es lo que cuenta la leyenda. Ah, además, hay eh, muy cerca está Atlas, los montes Atlas, el famoso gigante que llevaba a sus espaldas la Tierra también asociado de cierta manera al, al continente legendario y mítico de Atlántida eh, como ves es una región riquísima es una, una zona digamos que tiene muchas leyendas estas historias también nos las cuentan algunos investigadores eh, algunos arqueólogos que estuvieron ahí en el siglo pasado y más recientemente algunos investigadores como también Juan Atienza ¿no? que asocia los restos de, de Atlántida o incluso de las Espérides a estar al norte de Marruecos quizás no a Lixus, pero Lixus sí serían otros investigadores, los mismos griegos, sitúan en una región entre las columnas de Hércules, ¿no? El Sebrengono, bueno, Gibaltrana actualmente, ¿no? Y el norte de de Marruecos. M80 Radio. De Marruecos saltamos a México, son algunos datos, algunos detalles que vamos a decir rápidos, vamos a México a seguir buscando un poco los restos de esa Atlántida. En México es un país también portentoso, lleno de maravillas, ¿verdad? Que lo conoces muy bien también, ¿no? Me parece. No, me está es... veces por ahí. ¿Qué, bien, restos, sí. ¿Qué restos, qué restos habéis o se puede pensar que son de, de ese continente perdido, mítico? Desde el siglo pasado, un investigador llamado Augusto Leplonjean, Eh, se habla entonces de una posible relación entre México y el continente Atlántida. No solo él, también como el, un religioso francés, eh, Boubourg, ¿no? este hombre se dedicó también el siglo pasado a desvelar algunos de los grandes enigmas de los mayas y los aztecas. Tanto uno, Boubourg, como eh, Le Plongeon, creían ¿no? firmemente de que las ruinas de Chichen Itza, eh, Palenque y otras grandes construcciones de los, construcciones de los mayas podrían ser, eh, digamos, haber sido construidas por los descendientes de aquellos atlantes que se refugiaron en América Central, en Centroamérica de, después de, ese, de esta gran catástrofe, ¿no? ocurrida, según algunos, hace 9.000 años eh, lo que pasa es que todavía quedan muchas dudas sobre la digamos la autenticidad de esas investigaciones o por lo menos la, eh, el grado de fiabilidad que puedan tener ya que fueron realizadas en el siglo pasado eh, mucho ya se ha, ha, ha evolucionado el estudio de las culturas mayas y aztecas hubo algunos errores también interpretativos de los códices mayas por parte de estos dos investigadores ¿no? del de siglo XIX eh, y, y bueno, hoy ya tenemos más conocimiento sobre la escritura maya sobre la, la glífica maya, de todas formas no deja de ser interesante cómo se originan los mayas, es un gran enigma y cómo desaparecen hacia el sí. 900 después de Cristo, un libro más, eh, reciente de los años 80 escrito también por autor mexicano, ahora se me olvidó el nombre relacionada también eh, la procedencia atlante de los habitantes de Yucatán de prácticamente casi todas las ruinas, grandes ruinas, como Uxmal, la misma Chichen Itza, la, todas las ciudades de la Ruta Puc, o sea, la Ruta Puc es muy interesante porque en esas sus ciudades como Sayil, Lapna, eh, Chak, Chakmultum, todas esas ciudades podrían tener realmente una arquitectura muy característica, muy propia, diferente de todas, eh, todas las demás que existe en México, y que, cuyos rostros, como el del de, temible o también el benigno dios Chakmultum, ¿no? el dios de las lluvias mm. eh, está presente de una forma casi onnipresente ¿no? en todo en todas las ruinas eh, de, esta, de esta ruta puc y que eh, estos antiguos investigadores sí creían que ahí mismo estaban los restos de atlántida ¿no? eh, quizás una parte del continente hundido de atlántida lo que dice este moderno investigador ¿no? también de que escribió el libro sobreío cataania atlántida dice que a lo mejor no serían las islas de atlántida la mis misma atlántida sino parte del continente americano como podría ser el Yucatán ahora bien, en esta zona también se encuentra eh, Dispichaltún esta ciudad tan impresionante eh, la ciudad de la casa de las siete muñecas eh, siete muñecas rarísimas que fueron encontradas ahí en este nuestro siglo me parece en los años 50 que son muñecas con características totalmente anómalas eh, cuyas facciones con rasgos tan extraños yo diría no eh, podrían, estar podrían estar achacados a no podrían ser achacados a los mis atlantes atlantantes ah, para tornar las cosas todavía más misteriosas en esta ciudad existe un pozo sagrado como un cenote como le llaman allí en, uh -huh. en centroamérica eh, donde en, en cuyo interior no en su, su parte más honda se encontró un túnel varios eh, buceadores estuvieron ahí incluso con un riesgo de vida porque esta gente se puso una, o sea, se buce a una región muy peligrosa de cuevas su erranias eh, y encontraron un, una posible comunicación de de eh, con el mar, ¿no? Que estaría a unos 30, 40 kilómetros de distancia, un gran túnel y en el, en el fondo de ese mismo de esa misma laguna, de ese de ese cenote encontraron vestigios como de un templo, de una en el fondo de la laguna, de la laguna esa laguna, y que bueno, digo, algunos achacan a esto a vestigios de la misma Atlántida, ¿no? sumersa, sumergida. Por eso, Pablo, las veces que nosotros hemos estado en esa zona, concretamente este verano hemos estado en, en Ticado, en Guatemala y en Nicaragua y algunos otros lugares por ahí, es tremendo porque solamente se ha descubierto... 5% de, de lo que hay las pirámides están llenas de, sel de selva y parecen montañas, uno cuando pasea por ahí no nunca puede pensar que debajo de sus árboles hay una pirámide uh -huh. hay unas cuantas solamente eh, sacadas el resto está ahí, quizá todavía el misterio esté ahí escondido y no sepamos nada, ¿verdad? y para colmo el cráneo de cristal que se encontró en Belice y ese montón de cosas que hay alrededor en esa zona uh -huh. sin duda, como tú mismo has notado, Intical que es una región que me impresionó por sus uh -huh. eh, grandes construcciones, ahí están las mayores construcciones de todas las Américas, eh, de la época prehispánica, en Tikal, como has dicho, solo una pequeña parte ha sido excavada, eh, yo he leído algo de que um, solo si siguen eh, estudiando Tikal o, o excavando, solo en el año 2070 tendríamos eh, desvelada la mayor parte de la, de la ciudad, ¿no?, que Estuvo, según algunos, más de 150.000 habitantes. Y, y, como dices, por toda la zona maya, por toda Centroamérica, vamos a encontrar eh, montículos, o casi montañas, yo diría, en algunos casos, ¿no? Que son grandes construcciones que están ahí. O sea, ¿qué hay debajo de esto? ¿no? Mm -hmm. ¿Qué puedes encontrar eh, si no se han excavado? Algunas sí, por huaqueros. Como he visto también hay una, una gran pirámide, se me equivoco, en Sajid, no, en Labna, eh, que está totalmente ruinosa, ¿no? Y que ahí se metieron los vaqueros y sacaron grandes tesoros, posiblemente piezas de jade, y quién sabe hasta instrumentos de una tecnología para nosotros desconocida de ese pasado, y que estará ahora en manos de algún coleccionista privado, en algún mm. uh, escondido por ahí, o incluso algún museo que lo tengan en, su, en sus bodegas, ¿no? Es ahí... Hay tirado e incluso encerrado de alguna manera que no, po, poquísima gente podría tener acceso a este tipo de información, a estos objetos prohibidos. ¿Y qué no es el cráneo de cristal? ¿Ese cráneo pulido de una, sola, de una sola pieza y pulido con instrumentos que ni siquiera en, este, en, este, en estos días podrían hacerlo? Bueno, también estos, estos cráneos están son atribuidos a los atlantes, ¿no? A una factura atlante. Eh, sabe que estos cráneos son realmente trabajos cincelados de, de, de una forma tan fantástica, tan perfecta, que hoy mismo costaría mucho a un a un joyero, a alguna persona que se dedique a labrar ese tipo de piedras eh, hacerlo, con ¿no? terminarlo con un acabado tan perfecto se habla muchas, ya sabes, ¿no, Miguel, ya creo que hemos, hemos hablado en, este, en tu programa, en otros programas anteriores tuyos, ¿no? el mismo Manuel Carvallal también se dedicó a escribir un artículo si no me equivoco, hace algún tiempo sobre los canes de cristal a, a ellos se les atribuye un poder casi mágico férico, un poder de, de contener imágenes eh, ancestrales de delfines, de incluso hasta de, de criaturas de otros planetas eh, que so, solamente podrían ser vistas eh, proyectándose unas haz de, de luz o de láser que desdoblaría esas imágenes, de las desgranaría de alguna manera eh, proyectando entonces esas imágenes arquetípicas de la humanidad espera, entonces, espera, esos... espera, dentro del imágenes del de, de cráneo contenidas ¿no? o sea, de alguna manera, eh, cifradas como, o sea, como si fueran imágenes holográficas esos testes se hicieron, estas pruebas se hicieron en Estados Unidos, en varios laboratorios en que uno de estos cráneos eh, de, me parece que el que tiene una señora se me el nombre, es muy famoso Mitch, Mitchell Edges, si no me equivoco ¿eh? este cráneo que cuya propietaria es una señora canadiense, la, la hija del descubridor del mi, de mismo Mitchell Hedges, eh, pues hicieron esa prueba de proyectar de, de ese rayo ¿no? de, de, de láser y encontraron, pudieron encontrar estas imágenes, las reprodujeron incluso ¿no? fotográficamente de rostros como seres eh, de, de, con rostros muy alarga, alargados, ojos muy grandes, tal como las, los famosos greys o los, los grises, ¿no? los famosos extraterrestres que de alguna manera participan o, o se introducen a los dormitorios de, de miles o incluso millones, hablan de, de norteamericanos y de algunos españoles también y imágenes de delfines, estos animales también tan interesantes, tan míticos bueno, todo eso estaría ahí supuestamente eh, metido, ¿no? inserido dentro de, de uno de esos cráneos, por lo menos que se conoce eh, pero existen más cráneos, y yo he visto algunos, y tú mismo los habrás visto en el Museo Antropológico de la Ciudad de México es, es un museo extraordinario, donde se hallan cráneos de, me, de menor tamaño ¿no? eh, factura, digamos, no tan buena como la de Michel Edges pero eh, igualmente curiosos por su concepto, o sea, el concepto de la muerte involucrando a la vez el concepto de la vida. Eh, tenemos ahí quizás eh, según algunos los atlantófilos atlantistas ¿no? eh, eh, la idea de que Atlántida de que estos cráneos realmente vinieron no de América Central sino de Atlántida fueron traídos ¿no? por, los, por los que se salvaron por los sobrevivientes de Atlántida y fueron encontrados como el de de Edges en Belice ¿no? En, si no me equivoco, Atum Ha o donde que además en nombre es muy curioso ¿no? porque habla de Ra ¿no? también el dios solar egipcio y que podemos eh, encontrar de una, esa palabra ¿no? de forma incomprensible ahí en las de Centroamérica veriplo buscando algunos restos más de la Atlántida de México podríamos estar hablando un montón. Saltamos, ¿te parece un poquito más al sur? Un país que evidentemente tú conoces muy bien porque naciste ahí, Brasil, uno de los países más potentes, portentosos que yo he visitado con millones de cosas por descubrir todavía, ¿verdad, Paulo? Y como has dicho, realmente a pesar de haber estado por allí, vivido por allí y viajado mucho por el país, queda mucho por descubrir por Brasil mm. porque son 8 millones y medio de kilómetros cuadrados, son muchos kilómetros mm. y creo que es imposible en una vida eh, realmente descubrir lo que hay allí, ¿no? Eh, espero que incluso un día podamos ir por allí, por aquellos bares, ¿no? Estamos preparando un proyecto para ir a hacer un programa desde el Amazonas. Sí, es interesante. El desde el Amazonas eh, brasileño uh -huh. posiblemente para el año que viene estás invitado a venir con nosotros, sería un placer viajar conmigo y te comentaría entonces sobre el Atlántida en Brasil que también es otro de los digamos, refugios posibles refugios de Atlántida a mí me llamó la atención eso de pequeño, cuando era adolescente, a los 12, 13 años, un libro que leí de un tal Jerónimo Monteiro, Jerónimo Monteiro, este hombre era una especie de visionario, un Julio Verne brasileño, y eh, había escrito un libro llamado La ciudad perdida. En este libro narraba, contaba la historia de unos expedicionarios que eh, iban en búsqueda de una ciudad perdida en las selvas del Mato Grosso, Igualmente me llamó la atención otro libro en esa misma línea de un otro escritor eh, llamado, eh, bueno ahora se me vio el nombre, me acordaré, eh, este hombre también en los años 30 escribió un libro llamado La República 3000 o, o la, la Princesa Inca, en que situaba también en Mato Grosso un refugio inca-atlante. Eh, rodeado por un complejo electromagnético que impedía a que los intrusos penetraran en esos dominios atlantincaicos. O sea, toda esas historia es fantásticas. Ahora me acordé, Menotti del Piquia, el nombre del autor de este libro. Menotti del Piquia. Okay. Es de origen italiano. ¿No? ¿no? Y, uh -huh. y además, este libro fue publicado en varios países, incluso en Italia. Recibió varios premios internacionales. Uh -huh. Y entonces, estos datos me llamaron mucho la atención... Porque, claro, para poder, a, para poder investigar lo que ha habido de verdad por tras de esas historias. Y me, me encuentro entonces con un investigador ruso, un, no sé si arqueólogo, quizás solamente un interesado o un investigador realmente de arqueología, llamado Alexander Braguine. Alexander Braguini se hizo mundialmente conocido porque sus libros fueron El enigma de Atlántida, por ejemplo, fue traducido a varios idiomas Inglés, francés, ruso Y este hombre, de alguna manera, recaló en Brasil, en Rio de Janeiro Murió en río de Janeiro, en los años 40 eh, Fue jefe, o trabajó para el contraespionaje del, del último zar ruso O sea, toda una historia, una vida llena de, de aventuras e uh -huh. historias y viajó mucho por Brasil y en Brasil encontró entonces varios signos varios jeroglíficos según él o inscripciones rupestres en que las atribuía el buen Braguin eh, a los atlantis a una simplemente desconocida ya que puesto que aquellos signos no aquellos símbolos no se encontraban en una otra parte del mundo o que podían tener entonces alguna otra alguna relación con este continente de Atlántida ¿no? Bueno, digo que no se relacionaba en parte sí porque había símbolos solares que, que se encuentran también en Egipto en otros países de América Latina espero que tenían a la vez un, algunos elementos muy, muy propios ¿no? de una cultura diferente eh, además de braguin hubo ya recientemente en, nuestro, eh, en los años 80 un otro investigador, este italiano erradicado, erradicado en Brasil Eh, Gabriel Danuncio Varaldi Gabriel es uno de los más digamos eh, más recalcitrantes o, y aferrados a atlantistas ahora mismo que conozco en todo el mundo o es sea, una persona extraordinaria una persona de gran valor en ese aspecto porque hoy en día defender la existencia de Atlántida prácticamente es, es, es, es estar considerado una persona loca ¿no? uh -huh. Eh, desgraciadamente eh, vemos que la arqueología ortodoxa cree ¿no? que todavía no, que nunca existe un, un, una civilización madre o un gran continente que pudo haber generado un, grandes culturas ¿no? pero de todas formas eh, vuelvo a repetir que Gabriel en, nos, eh, en sus viajes por, por Brasil y después yo pude mismo verificar en cito eh, algunos de sus hallazgos eh, encuentra también signos de este, de este elemento ¿no? de, de esta presencia atlante como una piedra de Ingá en Paraíba Paraíba, eh, que es un estado nordestino de Brasil Noreste de Brasil eh, Este es un gran monolito De sus 20, 20, casi 25 metros de longitud Y más de 2 metros de altura Que está literalmente plagado De inscripciones de altísima calidad Muy bien labradas Yo, yo diría las mejores que he visto hasta ahora En todas las Américas ¿no? Y mejores que las incluso que existen aquí en Europa eh, En breve verás un artículo publicado eh, sobre, sobre ese tema Eh, en una de esas revistas, eh, haré la sorpresa, ahora verás, en pocos días saldrá publicado ese artículo. Mm. Y hablando sobre esta piedra que, eh, bueno, Gabriel, por las inscripciones, por la forma, según el que interpreta las inscripciones, él consigue hacer una, una traducción de estos símbolos, podría tratarse de una gente, eh, de unos refugiados de Atlántida y que vivieron una catástrofe volcánica de gran magnitud, de gran intensidad, y que consiguieron un refugio seguro en aquellos páramos brasileños, en aquellas tierras semidesérticas de Paraíba. Eh, y esta roca, además, se la atribuyen también a algunos otros investigadores, la atribuyen a hititas, a fenicios e incluso a pueblos hebreos. a sus nuevos montaes hay mucho más que queremos contarles esta noche con pablo villarya teníamos un plan seguramente lo tendremos que cambiar hay una segunda introducción que van a ofrecer nuestros compañeros para seguir buscando misterios este misterio es un mundo de la cantidad vamos con ella Bajo el mar yacen misteriosas formas y cargas de barcos hundidos en la antigüedad. A muchas brazas de la superficie descansa un sarcófago que nunca llegó a su destinatario. Aquí se encuentran las columnas de un templo que no llegó a construirse. ¿Y la Atlántida? ¿Acaso yace también en el fondo del Egeo? objeto de búsqueda desde que Platón la describiera ¿se trata sólo de una invención o es un oscuro recuerdo de un remoto acontecimiento remodelado por la imaginación humana? estudiosos el planeta está lleno de restos que hablan de una poderosa cultura desaparecida y desconocida extrañas construcciones escrituras sin comprensión restos de tecnologías imposibles ¿De dónde llegaron todos esos vestigios? ¿Qué o quién se encargó de sembrarlos por todo el planeta? Sigamos nuestro viaje tras respuestas y tras los restos de esa civilización llamada Atlántida. de esa introducción con Pablo Biorubia, nuestro invitado. Estamos en Mississippi, vamos ya. Estamos en ¿eh? Mississippi, Pablo de Masia Voltiano. Eh, Pablo, estamos en Brasil, seguimos en Brasil en ese país que tú también conoces. Hablabas de la piedra de Inga llena de jeroglíficos, habrá que esperar a que salga ese artículo. No mm, sé pero si quieres... pues, ya estamos llegando prácticamente la primicia aquí en tu programa, ¿no? Antes mm. que salga, ¿no? Y ya ya estamos adelantando prácticamente parte de esa información, ¿no? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué, qué, qué eh, es el símbolo? Esas inscripciones uh -huh. realmente son muy extrañas, porque no se asemejan a ninguna que, que he encontrado, por lo menos, o que he visto en los libros de, de petrolíferos de todas las Américas. Son muy curiosas porque algunas parecen representar estrellas o constelaciones, como, por ejemplo, hay un, un profesor, eh, Gastón La Roche, Eh, y, eh, perdón, eh, Jacques Ramondot, un profesor francés que vive allí en Jean Pessoa, la capital de Paraíba Que cree que realmente esta, esta piedra es un gran calendario celeste, cósmico Donde estarían reflejadas hay grandes constelaciones Bueno, la base de la misma piedra de Inga, de este, este gran monolito eh, Posee realmente las, eh, la constelación reflejada en la constelación de Orión O de Orión unas tres marías muy visibles con lo cual se sospecha de que realmente aquello haya servido algún, con algún propósito astronómico o calendárico pero a la vez ritualístico no ceremonial, religioso eh, esta piedra pero si yo tenía 25 metros de larga y 25 dos y 2 metros de alta y plagada de inscripción y te digo, muy, eh, bonita, das, muy bonita yo no he visto hasta ahora y... te juro, eh, Miguel están danzas por ahí por Andiduras por América una piedra tan bien labrada o sea, unos jeroglíficos con tan buen acabado Eh Daniken menciona, Eric Von menciona esa piedra, fue de ahí que además saqué la información a priori, ¿no? Cuando leí cuando la tenía 10 años su, su libro Recuerdos Recuerdos de la del de, de del futuro, regreso a las estrellas. Exacto, regreso a las estrellas, aparece incluso una fotografía si, si lo verificas en tu casa, pues ven tu libro, eh, está una foto de esa piedra y, y bueno, Daniken eh no tanto Daniken, más bien su, sus adeptos después en reuniones internacionales como las que celebra él en varias partes del mundo hablaron que esa piedra había pudiera haber sido labrada con el uso de rayos láser ¿no? a mí me parece bastante fantástica la hipótesis Yo creo que por otros medios se podría haber obtenido pero de otra forma nos deja de sorprender la calidad sin, sin que esa gente tuviera instrumentos de, de hierro que eh, aparentemente aquellos indígenas o los antiguos pobladores de brasil no tenían conocimientos sus instrumentos como pudieron haber labrado con tan maña calidad ¿no? con tanta calidad aquella aquellos petroglifos bien eh, además estuve hablando también con un profesor que eh, gasón lajoche otro francés beretonel afincado allí y comparaba estas piedras a caracteres eh, hititas y más hubiera encontrado él cerca del cauce de río que, que está justo detrás de, de este gran monolito unas piedras unas eh, talladas, labradas donde aparecerían imágenes de sacerdotes hititas observando el cielo con, la, con ayuda de algunos instrumentos, mmm, como catalejos, ¿no? cosa muy curiosa porque se asemeja eh, mucho con las, con las famosas piedras de Ica, algunas ¿no? de esas piedras que muestran eh, personajes mirando el cielo con una especie de tubos de catalejos, ¿no? uh -huh. entonces queda, queda ahí la incógnita, será que aquellos pobladores ¿no? de, de Paraíba, conocieron de alguna manera instrumentos astronómicos y eh, con lentes en este caso catalejos ¿no? y, y que de ahí sirvieran eh, de esos conocimientos obtenidos hubieran labrado la piedra en Gai y, nos, de, y no, nos hayan legado un conocimiento hoy todavía indescifrable, por lo menos para algunos eh, de este gran conocimiento astronómico del pasado quién sabe Seguimos en Brasil Pablo eh... oh, seguimos en Brasil Como quieras Esperamos a leer ese, ese artículo El lugar ha dicho que estaba eh? en, en estado? Paraíba, estado de Paraíba, noreste de Brasil Paraíba. Te digo, esta región es extraordinaria Por la gran concentración de petrolifos En ese mismo estado, hace un año Un año y dos meses aproximadamente Descubrí junto con una, una arqueóloga brasileña Mali Trevas eh, El mayor complejo de petrolifos De, de todo Brasil Es un área inmensa, cerca a unos 100 kilómetros de Inga, eh, está en el cauce seco de seco de un río, se trata de una, una extensión de un kilómetro y medio, más o menos, eh, repleto de petrolífos, o sea, símbolos solares, eh, cruciformes, eh, estelares o sea, una complexidad de símbolos extraordinaria, y te digo, totalmente desconocida, por lo menos eh, es lo que nos dijo la, esta arqueóloga, no están catalogados esos símbolos, entonces a partir de ahora sí que se catalogaron no he revelado esa, la, con esa actitud el, el lugar donde están, para evitar que sean depredados, no o sé sea, que sean destruidos eh, porque hay gente que realmente negocia con esto, van y rompen la roca como ya hemos visto, había cerca de, de estos petroglifos un agujero, posiblemente para dinamitar la roca, un granito de muy buena calidad eh, con lo cual nos quedamos bastante asustados con, con, esa, con esa posibilidad alertamos también al alcalde de, de la, del pueblo más cercano para que pusiera allí a un guardián a una persona que realmente vigilara aquellos restos eh, digamos eh, eh, petrolíficos ¿no? y que ...quién sabe, un día podrían establecer un cierto eslabón... ...entre ¿no? una cultura desconocida que habitó, como te digo, los desiertos... ...o la región semidesértica de Paraíba. Mm. Cinco minutos nos quedan más o menos, eh, Pablo. Damos un salto rápido a Argentina, más Perfecto. al sur... Sí. Otro, ...otro lugar que también está lleno de posibles restos, ¿verdad? Y de en, mágicos En mayo del año pasado estuve en el norte de Argentina... ...en la provincia de Tucumán, esa provincia eh, norteña tan interesante... ¿no? Eh, presentan una característica poco común en las Américas, incluso en el mundo están labrados, están trabajados eh, de tal forma que presentan rostros humanos y algunos símbolos también, supuestamente símbolos solares como sí. círculos concéntricos ¿no? y espirales y que tienen alguna similitud según un, un investigador eh, brasileño el profesor Caldas Tibriza con los eh, menires que se encuentran en la isla de Córcega Estos meniles que también presentan ¿no? características humanas, algunos de ellos eh, portando espadas, eh, a pesar que estas espadas no aparecen en los, en los meniles de Tafí del Valle. Tafí del Valle queda en una región muy alta, a un, quizá a más de 3.000 metros de altitud, o, o cercano a estar rayando estas altitudes. Eh, en el norte de la misma provincia de Tucumán, una región muy desértica, eh, es una región andina, Y son más ahí eh, se aglomeran más de un centenar de estos, de estos medidas sobre una montaña. desgraciadamente la, la ubicación original de sus menires estaba en un otro valle cercano de allí, pero por, a causa de la inundación de este valle para la construcción de una, una gran represa eh, tuvieron que trasladarse. Yo digo que es una pena porque la ubicación original de sus menires parece que obedecían a una orientación astronómica eran o tendrían un, digamos una finalidad. Cósmico, eh, eh, digamos religiosa, telúrica Porque también afirman, afirman algunos moradores, algunos habitantes de esta zona Que estos femeniles tendrían eh, calificativos o propiedades eh, fecundativas de la tierra O sea, donde estaban esos femeniles eh, parece que propiciaba la tierra mejor, mejor cosechas ¿no? A los campesinos y, y, y también de alguna manera eh, propiciaban lluvias a estas regiones tan áridas eh, todavía existen leyendas ¿no? en esta región sobre estos sobre estos venirs y se hablan también de grandes de gigantes que hubieran sido sus constructores eh, y sabes muy bien que ir ganando un poco el tema de atlántida que hemos tratado a principios del programa eh, se atribuyen también o sea los atlantes podrían haber sido gigantes o cíclopes los cuales hablaremos algún día ¿no, Miguel, me parece en otro ¿no? programa, en otro programa. Eh. Pablo, para cuándo, un minuto que nos queda, para cuándo la respuesta, cuándo descubriremos dónde estaba la Atlántida, que era, seguramente, como decíamos, ojalá, como decíamos al principio, Edgar Cayce, que, ojalá tuviera razón, y en el 98, en este año, sabíamos algo pues quién sabe que hasta mismo Miguel Blanco haga una expedición a una de esas tierras incógnitas del planeta y nos traiga la respuesta me, me gustaría, gustaría mucho que nos traer, trajeras algo de a mí de hacerlo, ahí, ¿no? hacerlo contigo no me importaría qué bien qué ojalá bien. pudiéramos es una solución mía desde hace mucho tiempo la Atlántida ojalá pudiéramos descubrirlo juntos pues a mí también me, me encandila el tema ojalá Pablo Villarubia ha sido nuestro invitado esta noche Pablo, como siempre un placer estar contigo en el Espacio en Blanco un gustazo ya también, sabes que ahí. es tu programa te emplazo para cuando quieras y atentos a esa ¿en qué revista va a ¿No? o ser? será en, en, año en, año en Año Cero es que cero leeremos en Año Cero ese artículo donde La Piedra de Inga y estaremos siempre detrás del trabajo que haces gracias por haber con nosotros muchísimas gracias a ti Miguel siempre cuando te digo es un gustazo estar aquí contigo ¿no? y disfrutar también esos momentos y si bueno dejarme a gusto ¿no? eso es lo principal para poder hablar sobre esos temas gracias Pablo nos vemos pronto